chicos, buenas noches, buenas tardes, noches, luego el maestro me regaña, ¿qué son maestro, tarde o noches? Eso es, es debate. <risa> ¿Qué opina la mayoría? Chicos, perdón, hoy, la verdad es que hoy fue mi culpa que llegáramos tarde, creo que diario, pero hoy fue mi culpa, estábamos trabajando arduamente en el guión del programa del día de hoy, porque aunque ustedes no lo crean, hacemos un guión, no venimos así nada más a ver qué se nos ocurre, aunque Benja opine lo contrario. <risa> Maestro, buenas noches, muy tardes. Buenas, muy buenas tardes, noches. Hola, Poncho. Saludos a todos. Chicos, no van a creer ustedes que Poncho es mudo, ¿eh? Lo que pasa es que está allá en su esquina y, y ahí nos manda saludos. Saludamos a todos los que estamos aquí escuchándonos, a todos los que nos están eh, prestando sus oídos al buen Ix Balanquer. ¿Qué? Que nos acaba de traer un rico tecito y un cafecito. Ixba pero no seas malito, regálame unos hielitos, por favor. Eh, vamos a saludar de una vez a, a nuestros patrocinadores, alimentos veganos Isis, saludos a George, que creo que ya está conectado, si no, ahorita volvemos a, a mandarle saludos, saludos a Granola Gourmet, saludos a la rueda cartonera, recuerden que ahí hay un excelente servicio chicos, ya que pase todo esto, un cafecito, unos molletes de autor... Eh, un rico tecito Galletitas Todo lo que venden ahí Aparte de una excelente convivencia ¿O oh, no, Compañía, los libros, sobre todo Un olor a libros delicioso Sí, libros usados, libros nuevos También un poquito a gato <risa> Ese es otro tema Chicos, muchísimas gracias por prestarnos sus oídos Saludos al señor Sergio Fong, que como todo el mundo sabe, a través de Radio Cartón, pues es el autor intelectual de todo este desorden. ¿Cualquier tipo de reclamos con él, por favor? Sí, se los presentamos cuando gusten. Uh -huh. Y pues hoy, hoy yo no voy a hablar tanto, aunque creo que sí, pero eh, le vamos a ceder la palabra al, al maestro en un, un, un ratito. El día de hoy no tenemos invitado. Mm, lo que pasa es que con, por la contingencia, pues... Nos, nos restringimos un poco de invitar a veces a las personas para no generarles un conflicto, pues en el sentido de que no quieran salir y, y no se atrevan a decirnos que no, pero eh, estoy seguro que para la próxima semana vamos a tener un excelente invitado. Sí, eh, invitada. Invitada, perdón, y antes de finalizar el programa, Meche va a hablar respecto de ella. Sí, les vamos a mantener en, en sorpresa porque queremos que escuchen todo el programa. Fíjense hoy, hoy tenemos un tema muy, muy interesante que es la literatura en la música. A veces, pues solamente escuchamos las canciones y, y la mayor parte de las veces tarareamos el coro, ¿no? Que es lo que, lo que más se nos queda eh, pegado en la mente, pero no le ponemos realmente la atención que debería a las canciones. Claro, hay canciones que no necesitan... Demasiada atención, ¿no? Que realmente el contenido es mínimo o es eh, nulo, pero hay otras canciones que tienen muchísimo contenido, que son como las que les vamos a presentar el día de hoy. Es, La literatura, ¿por qué? Porque al maestro le encanta leer, así que los va a sorprender con todo no. lo que les va a platicar el día de hoy. Es, esta iniciativa o esta idea fue a raíz de que, no sé si ustedes sepan, que el día 20, el Día del Niño… Eh, murió el señor Oscar Chávez Oscar Chávez que es un ícono Un ícono de la canción En Latinoamérica Pues lamentablemente nos dejó Muy triste muy triste El 30 de abril, Día del Niño Entonces eh, Oscar Chávez, dijimos bueno tenemos que poner Una, una canción de Oscar Chávez para, para como celebrarlo Conmemorarlo Y que tenga que ver con este ritmo De música alegre, de baile No de tristeza y una canción que él hizo famosa que es la canción de Amacondo que es una cumbia en, en esa en esa melodía él, ellos se recrea pasajes de, de un libro del señor Gabriel García Márquez el libro de cien años de soledad y habla de cuatro o cinco personajes principales de la novela cierta novela con la que Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel de Literatura. Esa novela, de hecho, él la, la, la escribió en la Ciudad de México porque los escritores colombianos de renombre, bueno, al menos los que yo conozco, sus obras las han realizado en, en territorio mexicano porque es, es como una, una plataforma para impulsarlos a, lo, a los escritores latinoamericanos. Él escribió ese libro en la Ciudad de México en los años 65-66, pero eh, la edición de, de la novela se, se llevó a cabo en Buenos Aires, en la editorial sudamericana, una editorial argentina. Se me hace muy interesante cómo en, en una en una melodía tan corta, de alrededor de cuatro minutos, te va narrando personajes interesantísimos del libro. En el libro eh, inicia con un matrimonio. Un matrimonio entre dos primos hermanos. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ellos contraen matrimonio, pero por las creencias de, lo, de la gente del pueblo, ellos tenían miedo a procrear hijos porque decían que iban a nacer con cola de puerco. ¡Ja, <risa> Luego entonces, pues ellos, después de un año, no habían consumado su matrimonio. Qué miedo. Los convencieron. No, pues tenían miedo de que iban a ser con cola de puerco ¿Claro? si tenían un hijo. Entonces, como en Colombia, son muy aficionados a las peleas de gallos, en una feria de las peleas de gallos, hay un enfrentamiento entre el gallo de. de Prudencio Aguilar y de José Ar Arcadio Buendía. En el cual El gallo de José Arcadio derrota al de Prudencio Aguilar. Pero como pues son muy, muy machos los latinos, como en México, también en Colombia, no. eh, Prudencio Aguilar monta en cólera y, y le dice a, a José Arcadio, buen día. Espero que tu gallo así le cumpla a tu mujer. Toma la barbuda. Uh. Si fuera una batalla de, como lo escribimos aquí, no hubiera pasado nada, ¿no? El otro le contesta en verso y se acabó la cosa, ¿no? Pero ahí la cosa se puso mal. ¡Toma la barbón! Claro. Luego entonces, pues José Arcadio, pues reta a muerte a Prudencio Aguilar. Se enfrentan y para no hacerla muy larga, José Arcadio mata a Prudencio Aguilar al incrustarle una lanza en el cuello. ¡Ay, qué dolor! El asunto está en que esta novela que es de, está dentro del realismo mágico latinoamericano, el realismo mágico, para tratar de explicarlo de una, de una manera muy sencilla, es como la realidad aumentada. O sea, chin chin el que no le eche, ¿no? Como aquí en México y en China. A poco. Entonces, de, eh, a raíz de eso, eh, José Arcadio todo el tiempo está soñando que se le aparece... Prudencio Aguilar con la lanza en el cuello diciendo que, pues, ¿por qué me hiciste eso? Trata de aliviarme, ¿no? Eso no lo deja eh, descansar. Y todo el tiempo lo sueña hasta que llega a la conclusión y le dice a Úrsula que tienen que ir de allí. Entonces, ellos agarran sus chivas y se van hacia la sierra en busca del mar con, una, con un grupo de familias. En ese inter del trayecto, este, en una noche, José Arcadio eh, sueña Y, y que iba a fundar el pueblo uh -huh. bueno aparte porque ahí tienen su primer muerto perdón porque me estoy recordando eh como tienen su primer muerto ahí dijo y tiene un sueño dice nosotros pertenecemos donde tenemos nuestros muertos claro y ahí en el sueño le escucha la palabra macondo y funda macondo ...por qué estoy narrando todo esto... ...aparte porque se me hace interesante... ...y espero que alguien tenga la intención después de leer la novela... ...porque la verdad está muy padre, a mí se me gustó... ...Sergio Fonk se las puede conseguir aquí chicos... ...aquí la tienen en la librería... Sin entonces duda. ...luego entonces, por eso estoy narrando esto... ...porque es, fíjense, como esta parte de esta historia... ...donde apenas estoy narrando dos personajes... ...vienen incluidos en la en esa canción... ...en esa cumbia de de Macondo... ...maneja como cinco o seis personajes ellos que son los, los principales cuando fundan la ciudad de Macondo eh, su, sus hijos ellos tienen tres hijos que es José Arcadio hijo uh -huh. el, el Aureliano y Amaranta, Aureliano tiene otra una historia también muy, muy así mágica sacada de onda porque Aureliano ellos decían que Aureliano tenía la capacidad de ver el futuro Wow. que iba a suceder y otra cosa movía los objetos con la mente <risa> es realismo mágico está claro padre, ¿no? sí, sí. Aureliano Buendía después él fue un militar que viene a transformarse en el coronel Aureliano Buendía que fue el que siempre estuvo peleando contra el gobierno y las injusticias y, y exagerando como quien dice peleó 32 guerras civiles ¿no? Y tuvo 17 aurelianos Ay, no. Con 17 mujeres distintas Es padre porque es el realismo mágico, ¿no? Se fijan, parte de esta historia Estamos hablando de una canción tan pequeña Y e, hicimos, ya nos extendimos en el tiempo Y apenas llevamos tres personajes Úrsula Iguarán, José Arcadio y Aureliano uh -huh. Otro personaje que narra en la canción Es Remedios la Bella Remedios la Bella Era una, una chica que él narra que era como un, un ser ex sobrenatural que no pertenecía aquí. Era tan bella que los hombres se mataban por ella. Y ella wow. caminaba por la casa desnuda, nomás con unos ropones, pero como que andaba ella en otro rollo, ¿no? Uh -huh. Y pero, la dirían por ahí. La bella. Pero ahí viene la, el desenlace más importante de lo mágico de, del personaje de Remedios la Bella. Una de las cosas bien locas que hacía ella es que ella dibujaba dibujos en la pared con un palito con su popó. Oh, Ay, qué, qué bonito! Qué, <risa> <risa> ¡Qué belleza de mujer, Dios! Pero lo, lo, lo más interesante de esto es que Remedios la Bella un día asciende al cielo. ¿Por qué? Porque era un ser mágico que no pertenece a este mundo Y así en el transcurso de esta novela Pasan cosas muy padres Muy locas como estas Ahorita recuerdo algo Un personaje que llega al pueblo Que es eh, Rebeca uh -huh. Es una, persona que, una niña que llega Nomás con una, un costalito eh, Al pueblo Y en el costal trae los huesos de, su, de sus padres ¿Cómo llegó ahí? No tienen la menor idea La familia la acoge Como si fuera de ella pero ella trae al pueblo un, un, una epidemia, ahorita hablando de epidemias, pero esa epidemia lo que generaba era insomnio y que se olvidaran las cosas. Lo que comenzaron a hacer a instancias de José Arcadio Buendía para que no se olvidaran las cosas es ponerles los nombres, puerta, vaso, cama, ¿me explico? Uh -huh. Pero llega, llegó un problema posterior, se les olvidó leer. Eso sí estuvo grave. Ahora, ¿cómo, ¿cómo salieron de ese problema? Otro personaje que aparece en la canción. Melquiades, para mí el personaje más mágico. Melquiades, a la ciudad de Mac al, al pueblo de Macondo, cada marzo llegaba una caravana de gitanos que traían la, la fiesta y la alegría. Para mí Melquiades viene siendo como la, el, el ingrediente entre la ciencia y el esoterismo en la novela. Porque cuando llega... Melquiades con su tropa de gitanos a Macondo, él dice que llegó ahí porque iban por el camino y escucharon un, miles de cantos de pájaros y los pájaros los guiaron hasta Macondo. Wow. Entonces Ma, eh, eh, Melquiades llegaba cada año y siempre traía un invento. Ahorita recuerdo el gran invento de los hombres de ciencia, el agua que quema. ¿Qué es el agua que quema? Una pregunta. ¿El alcohol? ¿El agua que quema? El al... El hielo. Ah, <risa> andamos pensando <risa> en otras cosas. <risa> entonces todos llegaban, entonces él ponía, ahorita, unos de los que yo me acuerdo, aparte que trajo la, la batea voladora y qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Pero a, aparte que traía inventos, porque era un invento que ahí no conocían, en una zona donde decía mucho calor, que era una zona, pues, bananera, porque Macondo prácticamente viene siendo aracataca. Uh -huh. que viene siendo el pueblo de García Márquez, sí. entonces, el hielo, traían el hielo, entonces pues en la carpa la gente pagaba por tocar el hielo, el agua, que quema entonces, José Arcadio llevaba la ciencia pero también llevaba las predicciones de los uh -huh. entonces eso era fascinante para José Arcadio que decían que estaba era muy emprendedor pero también estaba medio lucas Él fue el que lo salvó porque él llegó con una pócima, este, eh, el gitano, Melquiades, y con esa pócima que le dio a los del pueblo recobraron otra vez la memoria y se les quitó el insomnio. Wow. Pero hay un elemento más, cuando llega Melquiades a sacarlos de esos problemas, uh -huh. Melquiades ya había muerto. ¡Ah, caramba! Pero siempre llegaba, ¿cómo llegaba? Ahí está la reencarnación, ¿me explico? entre el esoterismo, las, el budismo y todo ese rollo. Es otro, per, para mí el personaje más interesante de la novela es, es, es en particular es Melchior, eh, el gitano. Como a un muerto siempre estaba presente. Exacto. Y el último, antes, el último en los coros que habla la canción, ahorita la vamos a poner, bueno, estamos dando una introducción un poquito larga, uh -huh. pero creo que es interesante, ¿no? Es... Mauricio Babilonia. Ah, sí, como no. Dice, Mauricio Babilonia era un tipo que siempre, donde él aparecía, lo seguían las mariposas, mariposas amarillas. Yo imagino que el, el, la, la intención de o la figura de eso es que era como el tipo que lo seguía las, como un galán que los como que lo seguían y las mariposas era como la feromona, me quiero. Me Imagínate. quiero pensar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son los personajes básicos de todo esto que traté de sintetizar eh, para que vean cómo la literatura eh, es parte de, de la música y cómo eh, quien llevó ahí la canción y a, a interpretarla, como en este caso fue Oscar Chávez, pero eh, mucha gente piensa que Oscar Chávez fue el que escribió la canción, pero no, creo que Meche tiene información al respecto. Sí, chicos, a ver, sigo yo. La verdad es que a mí sí me, da, me dio muchísima tristeza saber que, que Oscar había fallecido y pues más porque aparentemente dicen que tenía síntomas de, de esto que está de moda del COVID, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí, sí me dio tristeza. Pero bueno, vamos un poquito a, a su historia. Esta canción eh, se grabó en el año de 1972 y como menciona Beto, eh, no fue Oscar quien la hizo, fue alguien que se llamó Daniel Camino Diez Canseco así que por quien creía que Macondo era de Oscar pues habíamos vivido en un error yo también <risa> yo encontré esta canción eh, en un disco que se llama la más completa colección de Oscar Chávez esta edición se lanzó a la venta el primero de enero del 2004 tiene 41 excelentes temas entre ellos Macondo y Mariana Una canción que el maestro dedicó a su hija uh -huh. cuando nació. Saludos a Marianita, que creemos nos está escuchando. Uh -huh. eh, y también, fíjense, muy, muy importante mencionar lo que esta canción de Mariana era del gusto completo de la tía Kena. Uh -huh. Saludos a ella para donde estén. Siempre se ponía muy contenta cuando Mariana escuchaba su canción. Pero bueno, sigamos con Oscar Chávez. Su nombre completo era Óscar Chávez Fernández, él nació en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1935 y falleció ahí mismo el 30 de abril del 2020. Conocido como Óscar Chávez, fue un cantante, actor, músico, investigador de la música popular mexicana y compositor, considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo en México. En julio del 2019 fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México en la fiesta de Trova y Canción Urbana Cantares. Ese dato yo no lo sabía, pero mucho orgullo. Nació en la popular colonia Portales de la Ciudad de México. Pasó la mayor parte de su niñez y adolescencia en la colonia Santa María de la Ribera. Posteriormente se mudó a la colonia Roma Sur, donde estuvo hasta su muerte. Formó parte del movimiento de 1968 en México, junto a otros artistas como los nacos y los folcloristas, interpretando canciones en las protestas y manifestaciones en apoyo a esa causa. Dicha participación quedó consignada en un documental que se llama El Grito, México 1968 en donde apareció Cantando en la Ciudad Universitaria de la UNAM. El movimiento estudiantil cambiaría sus motivaciones artísticas, inclinándolo por la composición e interpretación de, canta de canciones de protesta, de contenido social y político. Era muy reconocido por esto, ¿no? Sí. Estuvo acompañado por varios músicos en su carrera musical, entre ellos el requintista Chamín Correa, Eh, igualmente en sus recitales de cada año en el, en el Auditorio Nacional era acompañado por otros músicos como la Internacional Sonora Santanera o sea, muy muy variadito pero sobre todo quien quien conocemos de, de Oscar sabes que el trío Los Morales siempre estaba con él en la mayoría de sus conciertos es un poquito chicos un, un pequeño sí, homenaje a Oscar Chávez fíjate que de los de los cantautores de ese de ese tipo con la guitarra que trasciende yo creo que nomás, el que yo recuerde que nos quede, que nos queda vivo es Leon Chávez Tablan sí. y, y ahorita um, estoy recordando eh, no sé si muchos van a recordar una película Los Caifanes, de hecho de ahí viene sí. el nombre del grupo Los Caifanes Quise, yo quería platicar un poquito más, pero como vamos a hablar sobre otras canciones que tienen que ver con esto de literatura, ya no mencioné yo esto de la parte del cine, pero sí, de hecho, pues de ahí salió. Sí, el personaje, el, ahí, el galán ahí, del estilos, es, es Oscar Chávez. De hecho, ahí fue donde él inició con Juliza se catapultaron. Y, el, y la película Los Caifanes, de hecho, el, el nombre de Los Caifanes, pues, del grupo musical de Saúl Hernández, viene de la película. Pues chicos, vamos a escuchar esta primera canción que es una cumbia que se llama Macondo. Por favor, Poncho.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 La tristeza de Aureliano, el cuadro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Bertiades, oboes Úrsula, cien años, soledad macondo Úrsula, cien años, soledad macondo Eres epopeya un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia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 mariposas amarillas que vuelan liberadas Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian, Encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa siendo, remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Meteades, oboes. Úrsula, cien años. Soledad, Macondo.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 De regreso, chicos, recuerden que estamos aquí en Amfibios Radio todos los martes de 7 a 8 de la noche. Vamos a mandar saluditos, eh, saludos a Maru de las abuelas que ya nos está escuchando, saludos Maru, saludos a Guille que ya está conectando, me parece. Eh, ahorita a ver, a ver si nos dice que ya se conectó. Yo quiero mandarle saludos, fíjense, en especial a Aide. Aide nos dice, qué triste que haya fallecido Oscar Chávez, muy bonita la canción de Macondo, me gusta. Muy interesante, maestro, lo que estuvo diciendo. Y eh, dice que ella tuvo la fortuna de saludar a Oscar eh, aquí en Guadalajara, en la Plaza de Armas, hace unos pocos años. Así que, pues, qué afortunada, de verdad. Y que saludos a todos los de la Academia, chicos, saludos al señor Sergio Fonk y a Poncho, de parte de Aide. También le vamos a mandar saludos al señor Sergio Fonk, a la güerita y a Dani, que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Eh, saludos a George de Alimentos Veganos Isis, que ya está conectado. Saludos a Marianita. Y pues a todos, Ale, quizá también ya nos esté escuchando, porque cada ocho días está aquí con nosotros. Eh, Manifiéstate. Manifiéstense a todos los que están escuchando, chicos. Eh, es muy probable que Claudia nos esté escuchando desde... Ay, no me acuerdo, está en Brasil, me parece. En Sao es... Paulo. En Sao Paulo. Eh, Claudia, saludos si y nos estás escuchando. Manifiéstate. Eh, manifiéstate desde allá. Pues, ¿qué les pareció la canción, chicos? ¿Qué les pareció esta pequeña eh, homenaje, historia de Oscar? Y ¿Qué? tendría que ser una cumbia. Al fin de cuentas, sí. el cumbé... Es un ritmo típico de Colombia en la región de Santa Marta. Es que estuvo bueno. Sí, bastante bueno. Pues ahora qué maestro, rapidito a su siguiente canción o, ¿o qué. Bueno, si, si traéis ganas de que sigamos poniendo, bueno. Eh, sin soltar a García Márquez, eh, sí. hay una melodía de un autor panameño. Que ya saben que nos encanta. Se llama Rubén Blades. Rubén Blades para los, para los gringos que fue de los iniciadores del movimiento de la salsa y él se le conoce el trocero con conciencia pero yo no voy a hablar de eso porque parece que Meche tiene preparado algo de eso, ¿no? poquito. Entonces, él, él eh, de un cuento de Gabriel García Márquez para no perder el el hilo fíjense que los escritores colombianos, como les dije aquí este han vienen a México porque aquí es como una como una plataforma. Yo te recuerdo a Márquez y otros autores colombianos que yo en lo particular he leído y me gustan eh, es eh, Álvaro Mutis. Él tiene un personaje muy interesante que es Mac el Gaviero. No sé si los que sean un poquito mayorcitos, bueno, recuerden las las series de Eliot Ness. ¿Mayorcitos como de cuánto? ¿Tú recuerdas las series de Eliot Ness? No. Wow. Quiere decir que no soy mayorcita. Bueno, a los que no son mayor... Pienso que yo eh, soy el único que debe haber visto eso. Es una serie de televisión en blanco y negro donde en tiempos de la prohibición... Porque los puritanos habrán prohibido el consumo de alcohol en Estados Unidos... Porque los puritanos dominaban el Congreso en Estados Unidos... Y lograron que el alcohol fuera prohibido. Y luego entonces... Los, los, los grupos de gánster o, o el, el crimen organizado comenzó a generar halcón clandestino. De hecho, uno de los lugares donde lo, lo, lo procesaba es el whisky en Ciudad Juárez, o utilizaban la isla de Cuba. En, en, entonces... ¿Qué? Te fue el hilo. <risa> no distraigan ah, al maestro, por favor. No me lo muevan. Álvaro Mutis era la voz de los intocables. O sea, el gobierno norteamericano hizo un grupo para combatir el crimen organizado... ...que se llamó los intocables, que eran tipos que tenían manga ancha para hacer lo que quisieran. Y estaban encabezados por un tipo que se llamaba Elliot Ness. Eso existió. que Después hicieron una serie y él se dedicaba a combatir el tráfico de licor en la ciudad de Chicago que en ese entonces, en esa zona era, capi, era ca, eh, capitaneada por Al Capone. Que, por cierto, la, de la manera que pusieron, pudieron capturar a Al Capone, fue por medio de la evasión de impuestos. Entonces, en esa serie en blanco y negro, hay una narración donde el tipo dice, eh, corrí el, el año de 1900 en la ciudad de Chicago, Elliot Ness estaba persiguiendo a Fulonito de Tal, que se había reunido a tales horas, y el equipo especial de Elliot Ness estaba al acecho para atraparlos. Entonces esa voz se hizo muy famosa porque era una voz muy peculiar. Uh -huh. Y esa voz era Álvaro Mutis. Ah, ok. Entonces es, es, yo les recomiendo que en la saga de Macron el Gaviero uh -huh. de Álvaro Mutis está excelente. Michi tuvo la suerte de, de antes de que muriera de conocerlo. Porque sí. yo la llevé para decir, mira, él es Álvaro Mutis. Sí. Y el otro que yo ahorita recuerdo es a Fernando Vallejo. Él vive todavía. El libro más, bueno, que es muy conocido es La ramera de Babilonia Ups. Oye, Maru nos está diciendo Que ella sí recuerda a Elliot Ness Perfecto, ¿a poco estaba padrísima La serie? Estaba padrísima Bueno, entonces eh, Gabriel C. Márquez tiene un cuento Que se llama Ojos de Perro Azul Ahorita no voy a extender Mucho con el cuento para que lo lean Espero que la narración Un poquito, la narración de Cien años de soledad Les haya dado para decir Órale, lo voy a leer En este caso el cuento de Ojos de Perro Azul es un cuento no muy largo... ...donde son dos tipos o una pareja que se que se sueñan. O sea, en la eh, eh, se sueñan, pero en la vida real, cuando despiertan, todo lo olvidan. Entonces, en, en un sueño, el tipo le dice a ella, ojos de perro azul. Ella sí recuerda esa parte y sale por las ciudades... ...a pintar las calles... ...buscando a ojos de perro azul... ...pero él no puede encontrarla... ...porque... ...él no recuerda nada... ...está bien loco... ...pero está muy padre... Eh, ...el cuento... Imagínense, dos tipos que se sueñan... ...se encuentran en el sueño... ...pero en la realidad... ...no se pueden encontrar... ...tiene ahí algo... ...más allá... Eh? ...como para que... Lo, lo, ...lo lean ahí... ...para que quede... ...entonces... En base a este cuento, el maestrazo Rubén Blades con sus seis del solar hizo una que para mí una melodía que para mí es mi favorita en el ritmo de salsa, que es Ojos de perro azul, pero parece que Menge tiene algo algún texto o algo que sí. investigó respecto de Rubén Blades, Rubén Blades, perdón. Sí, ahorita les voy a comentar, pero mira ¡Qué interesante! Hoy sí está participando el público. Dice Aidee que ella... Que los Intocables, que ella sí veía la serie. Le dice, así es, maestro. Yo era pequeñita, dice. <risa> y luego dice Citlali, Dice, a mi papá le gustaba ver los Intocables. Vagamente me acuerdo haber visto de eso con él. Así que ya trajo recuerdos a la mente, maestro. Uh. ¡Felicidades por eso! Ok. Pues yo les voy a decir... Ojos de Perro Azul, eh, yo la encontré en un disco de Rubén que se llama Son de Panamá y también está en otro que se llama Agua de Luna. De repente, pues los artistas hacen eh, nuevas compilaciones y traen como sus éxitos, entonces, pues no está en un solo en un solo disco, ¿no? Vamos a ver, Rubén Blades, eh, bellido de luna, nació en la ciudad de Panamá el 16 de julio de 1948, Es mejor conocido como Rubén Blades o Rubén Blades, como dice el maestro. Él es un cantante, compositor, músico, actor, abogado, político y activista panameño, ahí en sus tiempos libres. Su estilo ha sido calificado como salsa intelectual. ahí de conciencia! wow. Exacto, lo que estábamos hablando, que se busque que haya canciones con contenido. Con contenido. Eh, en muchos países se le conoce como el poeta de la salsa, ¿por qué será? Eh, comenzó cantando, ah, fíjense, me pareció muy, muy, muy interesante esto. Comenzó cantando en una banda de rock and roll junto a su hermano Roberto, eh, que él también es un conocido intérprete, pero en la lengua inglesa. Tras dos incidentes en 1963 en que los soldados norteamericanos acabaron con la vida de veintiún compatriotas, sí, él decidió dejar de cantar en inglés y retomó la tradición latina, grabando así su primer álbum en el sesenta nueve. Ese mismo año se trasladó a Nueva York para concluir sus estudios de derecho. Obviamente, pues después dejó el derecho por un lado... Y le ganaron los escenarios, Se fue por el izquierdo. ¿no? Se fue por el izquierdo. Ok, fíjense, les quiero leer también. A mí esta canción, yo sé que es la preferida del maestro desde que éramos novios. Entonces, hay una una pequeña frase de la canción que a mí me gusta. Se las quiero compartir. Dice, ojos de perro azul, saltando de rostro en rostro en su soledad, deseando encontrar su casa en lo que no es ya. Midiendo al miedo en distancias por caminar, ojos de perro azul, encadenado a un pasado sin voluntad. Sin ser esclavo, tampoco está en libertad, con sueños que no recuerda al despertar. Wow. Así de bonito, chicos. Poncho, por favor, nuestra segunda canción del día de hoy. Y saludos a todos los que nos están escuchando, chicos. Es kõik al despertar castigamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad chicos! Estamos de vuelta. Pues, ¿qué tal esta cancioncita? ¿Es un rol no? ¿A poco no, chicos? Mira, nos dice Maru que ella nunca había escuchado esa canción, pero que sí le gustó. Gracias, Maru. Así que, qué bueno, Maru. Ponla ahí entre tus favoritas, por favor. Vamos a mandarle saludos al ingeniero Manuel Huerta. El ingeniero es eh, el presidente de la mesa... Directiva de la asociación. Ajá, de... Paseos del Sol. Paseos del Sol. Creo que sí. Si me equivoco, corríjame, ingeniero. Es ahí donde damos clases Traf. martes, jueves y, y viernes. viernes. Así que saludos. Dice que muy buen programa y que felicidades, maestro. Vamos bien, vamos bien. Eh, vamos a mandar saludos también a... Ah, no, de ahí de, ya, ya se había dicho. Ah, y a Claudia, ya nos, ya nos eh, encontramos, es a Claudia Verona Llerena, ella está en Sao Paulo y desde allá nos hace favor de escucharnos, Poncho, tenemos público internacional. Uh. <risas> Muchísimas gracias chicos por prestarnos sus oídos. Oigan, y voy a hacer una, una pequeña pausa en esto de, de la canción y, y del, de los escritores, Para comentarles, estén muy pendientes del, de nuestro próximo programa, el, vamos por nuestro programa 11, el próximo martes, va a venir como invitada una doctora que es nutrióloga, ella es vegana, ella es especialista en mantener cuerpos sanos. Desintoxicar así, Exactamente, así que ella va a venir a explicarnos la importancia de desintoxicarnos, de comer sano De no estresarte demasiado por cosas que no puedes solucionar Pero sí ayudarte por medio de alimentación, de herbolaria, eh, cosas muy sanas, alimentos Ellos tienen un centro naturista muy grande y muy conocido aquí por el um, oriente de la ciudad Sí, pero bueno, ya eh, por ahí en, en la semana les pasamos la, la publicidad del siguiente programa para que estén pendientes, pero de verdad les va a gustar muchísimo eh, lo que ella nos va a platicar, eh, vamos a esperar eh, indicaciones por parte del señor gobernador eh, en esta semana, a ver qué nos dice y pues yo pienso que, que la doctora ya nos puede ayudar Más eh, int intensamente en saber cómo vamos a salir sí, de Sí, para eso. reforzar el sistema inmunológico, sí. sobre todo. Yo quisiera ahorita eh, eh, contar una anécdota. A ver. Hablando de, de, Ruben, buena, de Rubén maestro? Blades y Seis del Solar, que es un grupazo. Hace, no sé, unos seis años, siete, vino Rubén Blades al auditorio Telmex. Entonces, Mech y yo dijimos, ahora... El problema es que ya no había boletos. Ay, sí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vámonos, pues a ver, nomás a escuchar de afuera, aunque no se escucha nada. O sea, vean nomás que locos, ¿no? Y, o sea, me, y menos en el Telmex jamás. Yo estaba vida. casi llorando. ¿no? Pero bueno, teníamos la esperanza. Pero para que vean lo que es el, tener la, esa actitud de, vamos para adelante. Fuimos y cuando estábamos ahí parados en la entrada de la tequilla, se arrima un sujeto y nos dicen, oigan. ¿Ya tienen boletos? No, pues de hecho no. Es que yo tengo boletos de abajo a, a y adelante. Nosotros pensamos, nosotros no, que no podemos pagar eso, ¿no? O sea, nosotros queríamos conseguir boletos pues más baratos. Dijo, bueno, aquí tengo dos, tengan. Sí, pero cuándo es? ¿Cuánto es? No, nada, se los regalo. Yo dije... Es broma. Wow, <risa> casi me desmayo. Beto volteaba a ver en dónde estaba la cámara. Dijo, no, esto no puede ser cierto. Entonces, se echó la versión de Ojos de Perro Azul como de 15, 20 minutos, sí. con las descargas. Yo estaba que me desmayaba. <risa> que se hacía pipí. <risa> Así, y Mechi dijo, Dios, sí existe. <risa> no recuerdo haber dicho eso, pero probablemente... Me que sí. <risa> sí, la verdad es que a veces suceden cosas... Fíjense que, que ese concierto... Yo no me acordaba hasta ahorita que está diciendo Beto. Pero es cierto, eh, ese día sí me acuerdo yo que... Por algo de los hijos no queríamos ir. Y mi mamá, claro que váyanse, hombre. Si nada más pueden escuchar allá afuera, pues con eso nos quedamos y, y pásenla bien. Y si no, pues por ahí caminan y wow, que pudimos entrar y gratis. Me recuerdo que los boletos que estaban en aquel entonces, 1.700 pesos. Sí, Yo carísimo. Dije, ¿Qué? Sí, así que, ay, saluditos a esos angelitos que nos regalaron un par sí, de boletos. Mamá, mis Sí, muchísimas gracias. Bueno, es que hay gente buena en este mundo, no sabemos cómo llegaron esos bolet boletos a manos de ellos, pero pues miren, nos tocaban. Estuvimos en el lugar indicado, en la hora indicada, el día correcto, todo cuadró perfecto. Yo pienso que cuando yo la cara dijo, pobre tipo, le voy a regalar unos boletos. Se le ve la frustración sí, de que frustración. no va a entrar. <risa> Pues sí, chicos, así sucede en estos días. Eh, oigan, pues hoy el público sí está interactuando un poquito más. Muchísimas gracias. Es muy bonito saber que, que nos prestan sus oídos los martes. Eh, ya no se, no recibimos de repente tantos mensajes, pero después, después por pláticas sabemos que sí nos escuchan. Es muy, muy grato saber que están ustedes del otro lado. Nosotros estamos aquí porque ustedes están allá, si no, pues no podríamos existir. Eh, les recuerdo, esta radio está buscando patrocinadores, si no, no podemos existir, chicos. Eh, si alguien se anima, no es costoso y, y podemos eh, estar hablando de sus negocios, de sus servicios. Anímense o si salven de alguien, pues pásennos ahí el, el dato. Y con todo el gusto del mundo vamos y les platicamos nos vemos de un ejecutivo a Poncho? Exacto. <risa> que, lo, que los va a, a convencer, así como fue parte de nuestro convencimiento, sí. ¿no? Señor Sergio Fonk, díganos qué está, escucha, qué está haciendo, perdón, si nos está escuchando. ¿Qué le han parecido estas cancioncitas? Y saludos a Ixba. Bueno. Blanque. ¿Qué? <risa> ...creo que vamos a escuchar la siguiente melodía... ...¿de una vez? ¿Qué ¿O no? ¿De una vez? Lo al que cabo? pasa es que... ...bueno, hablando... estando es una, con coincidencia. Gar García, es una coincidencia... una coincidencia... ...hay un libro de García Márquez que se llama... ...El olor de la guayaba... Uh -huh. ...y luego El entonces... Sabor. ...El sabor de la guayaba, perdón... ...y es, encontramos... ...bueno, hay una canción que se llama... ...El sabor de la guayaba... ...de un grupazo colombiano... ...que se llama Mamba Negra... ...sortamente sí. les va a hablar un poquito... Y el nombre el rumbón, ahí es como para armar la gozadera. Entonces, Meche, utilizamos la coincidencia del nombre de la rola con el libro de García Márquez, pues nomás no más por, nomás por como con, la coincidencia, ¿no? Sí, fíjense como de verdad a veces estás en el, en el momento correcto en el que tienes que encontrar o coincidir con alguien. En, en esta situación, en esta ocasión fue esto de, de que estamos buscando cosas sobre los escritores... Y, y salió esto, el nombre es El sabor de la guayaba, el nombre del grupo es Mamba Negra. Yo les recomiendo que vean el video. El, el que van a encontrar ahí en el YouTube que dice video oficial, véanlo. Es muy muy bueno, es una historia de pasaditos ocho minutos, pero el video está muy muy bueno porque te va narrando de una forma en la que entiendes perfectamente, te va poniendo los nombres de los personajes. Y pues buenísimo. La, la coincidencia eh, última que vamos a comentar en el programa va a ser precisamente relacionada a ese video. No, no, eh. ¿No? ¿Nada, maestro? Ok, esta canción yo la encontré en el álbum que se llama Calle Hueso y su mala maña que es del año 2015. Dice, chistosamente el nombre de esta canción hace alusión a un libro llamado De Igual Manera, escrito por el señor Gabriel García Márquez, que incluye las conversaciones que tuvo con el periodista y escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, y que se publicó en 1982. En este libro... Gabriel García Márquez habla de sus orígenes, del oficio de escribir de sus lecturas, de sus influencias de algunos de sus libros de la política, de sus supersticiones y manías que mucho tienen que ver con su abuela el, el, el, su abuela logró desarrollar en él ciertos miedos a base de sus muertos muy muy interesante, después yo quiero platicarles de como eso, como Juan Rulfo exactamente, <risa> coincidimos ok, Eh, él habla ahí también de su inesperada fama y bueno, muchísimos temas eh, que son muy muy interesantes así que si también el señor Sergio Fong nos puede decir si tenemos a la venta este libro, pues sería muy bueno saber, ¿no? Sí. Yo de hecho no lo he leído y sí me interesa leerlo así que, ¿algo más maestro? No, vámonos, vámonos que se arme la rumba una coincidencia más el sabor de la guayaba de la mamba negra, la mamba negra. Thank <music> you. Música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Amfibios Radio. ¿Qué tal chicos? Rolonones que trajimos el día de hoy. Se armó la goza. Aquí estaba la gozadera en grande. La verdad es que son cancioncitas que se antojan muchísimo bailar. Y pues vamos a aprovechar para mandarle saludos a Delia... ...que está baile y baile, ella que le encanta la salsa... ...y nos está escuchando, pues bueno... ...espero que el ingeniero esté bailando ahí con Yoli, eh, ...que estén todos aprovechando, Aidee, que esté bailando ahí... ...no importa que sea solita, el chiste es bailar... ...oigan, recuerden, pues hablando de bailar... ...recuerden que estamos dando clases por internet... ...queremos a todo mundo feliz, no queremos gente que esté triste que no queremos que entre la depresión en nosotros, esto ya está por, por terminar, eh, según las malas lenguas parece que... Se ve la luz al final del túnel. <risa> que ya estamos viendo <risa> la luz. Eh, pues sí, decíamos, hay, hay controversia en este tema, unos dicen que es verdad, otros dicen que no es cierto, pero pues más vale, ¿no? ¿Para no. qué nos andamos ahí...? Como dicen, yo prefiero ser historiador que profeta. <risa> sí... Así que, pues, sigámonos cuidando, chicos. Y, pues, una de las mejores formas en las que nos podemos cuidar es distrayendo nuestra mente. Alejando de ella todos estos malos pensamientos. Recuérdenos, maestro, ¿qué días estamos ahí en Facebook Live? En Facebook a las 7 de la tarde, lunes, martes, no, perdón, no. lunes, miércoles, jueves y viernes. La clase de mañana sería la número 26, Sí. Y como ya han ido agarrando condición física, ya tenemos dos clases que le entramos a la zambiña. Sí, Terminamos con el corazón samba. en la boca, pero ya estamos bailando samba. Estamos ahorita <risas> con unas rolitas tranquilas, pero ya pensamos brincar a Carleños Brown. Y ahí la cosa se va a poner brava. Eso, eso ya es samba para profesionales. Así que poco a poco, chicos, la verdad es que... La primera clase fue de media hora y luego nos aventamos así como 40 minutos. Vamos en hora y media. Increciendo Y, y se nos pasa, pero volando ese tiempo. Nuestra única intención es que estemos todos juntos. Eh, nos estamos fijando siempre en el número de personas que estamos conectadas al mismo tiempo. Y hemos llegado hasta 70, me parece, ¿no? En, en una de las clases eh, creo que llegamos hasta 70 Porque, pues, de repente yo solamente contaba los nombres de los que estaban conectados. Pero no, luego nos dicen, oye, pero es que en mi casa somos cinco bailando. Con una conexión. Pero es que en mi casa somos tres, somos dos. Entonces, eh, pues, tomando todo, todo esto, eh, llegamos a contar hasta 70 más o menos. Entonces, yo les, les decía que qué padre sería que llegáramos a ser cien ¿No? Al mismo tiempo, que independientemente, el video queda grabado y pues pueden tomar la clase después, ¿no? Muchos eh, hacen eso. Sí, muchos hacen eso porque pues algunos sí están trabajando, otros pues tienen que atender a la familia o ya hay más transmisiones a la misma hora en que nosotros estamos y pues es muy válido, ¿no? De repente, hoy no tengo ganas de bailar ahorita, me voy a aventar el concierto de del ballet de UDG o X, sí, sí. bueno, pero ahí quedamos chicos, ahí busquen eh, en Academia Anfibios Son en Facebook, por favor estamos ya trabajando en el proyecto que vamos a comenzar a hacer por medio del canal tenemos un canal en YouTube que se llama de la misma forma Academia Anfibios Son, así que ya por ahí pronto les daremos la sorpresa de qué vamos a hacer, ¿sí? Pues continuemos maestro, ¿qué más nos va a platicar el día de hoy? Pues ya casi tenemos... Estamos por terminar. Ven, chicos, yo nunca me quiero ir y siempre me dicen que bueno, ya. Literalmente, este es el programa que me parece que vamos a terminar en tiempo porque siempre tiene que trabajar horas extras poncho. Es que nos regañaron la semana pasada. Sí. Yes. Pero la siguiente semana nos alocamos de nos nuevo. Nos alocamos un poco. <risa> Ay, oigan, aprovechando de semana próxima, maestro. Ya ve que comentamos esta situación de quién viene la siguiente semana. Ajá. Bueno, lo vamos a mantener un poquito en sorpresa. Algunos ya la conocen, pero bueno, lo vamos a mantener en sorpresa. Pero fíjate, acabamos de recibir este mensaje. Dice, oye, se me había olvidado decirte, pero la semana pasada me dolía mucho la garganta y tenía un poco de tos. Obviamente, nadie comentamos ahorita ni que nos duele la garganta ni que nos da la tos porque te voltean a ver feo, ¿no? Pero bueno, dice, y que me tomo el escorpionazo. Y santo remedio Dice, por lo que están Platicando de reforzar el sistema Inmunológico, dice, y ese Wow, ya no he sentido Nada después, ah, ¡Qué obole pues Chicos, ese es De Miriam, exacto Ok, George, primero, gracias por compartirlo. Chicos, en la próxima semana ya les decimos qué es el escorpionazo, pues para darle eh, toda la libertad a la doctora Miriam López. De una sí. vez, ya lo dije, no me aguanto. <risa> ella ella nos visita la próxima semana y remedios por etiquetarlos de alguna forma, como este del escorpionazo, ella nos va a traer. Y, y realmente vale la pena, chicos. La semana pasada platicábamos con, con Benjamín, ¿Qué? El comer sano, el, el comer eh, todas las plantas, los se me fue el nombre maestro, ¿cómo se llaman las verdolagas y todo esto? Los quelites. Los quelites, es elemental comer sano, hay que regresarnos a eso. Eh, varias personas nos han platicado que uno de los puntos buenos que ellos han eh, obtenido de este encierro es precisamente el volver a cocinar. Sabemos que no todos lo podemos hacer, de repente los tiempos del trabajo pues son complicados, ¿no? Pero el cocinar para nosotros, el ir y comprar tus frutas, tus verduras, tu carne, quien la consume, eh, en un lugar donde sabes que realmente venden sano, que, que limpian las cosas, eh, eso te trae salud a ti, te trae salud a tu casa. Entonces, bueno, ya la próxima semana vamos a hacer el tema mucho más extenso. George, muchísimas gracias por compartirlo y... Pues hay que esperar el tema de la siguiente semana, ¿no? Sí, claro. Con... ¿Eso que se oyó fue un trueno de agua o, sí. o, o fue una puerta? Parece que, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Dios, el día de ayer nos pusimos un mojadón, chicos, pero bueno. En la nos... moto los granizos nos golpearon. Sí, por andarnos saliendo a la calle, pero era era un buen, una buena disculpa. Fui a ver a mi mamá, que ella está... Pasando la cuarentena solita, entonces voy a verla, vamos a verla. Saludos al Buenix Balanqué, ¿Qué? que nos trae los mejores tés. Saludos a Balam, que nos está hablando por teléfono y no le podemos contestar. Ahorita nos vamos a reportar con él. Pues, maestro, vamos siendo a, las 8.16. Vamos a terminar con una rola que... Un éxito, dirían, ¿no? Un éxito sí. que a lo mejor mucha gente no sabe de Rubén Blades, pero ahorita que, que la vayamos a poner, la van a, van a, todos la van a conocer. Sí, le, les quiero platicar. Dijimos que íbamos a terminar con... ¡Ay, wow Sí está el cielo bastante nublado. Gracias por las fotos, chicos. Ok, eh, dijimos que hoy fue programa de coincidencias, ¿no? Platicamos ahí de algunas coincidencias. Yo les dije en la canción anterior eh, que vieran el video del, de la canción que se llama El sabor de la guayaba. ¿Por qué les decía yo? Porque ahí en esta parte donde te están platicando todo lo que sucede y te están dando el nombre de todos los personajes, pues ahí aparece Pedro navaja Pedro Navajas. Son dos personajes de canción. Sí. También Juanito Alimaña. Guau, wow, Rolo, no. de la, de, Sí, de, de La boy Para otra, le damos gusto a Poncho porque sé que le gusta esa canción y se la vamos a traer para el siguiente programa. Pero este de Pedro Navajas, ¿por qué vamos a terminar con esta canción? Porque a mí siempre me ha encantado. Es una canción buenísima, es una historia genial, eh, narrada de tal forma en que te puedes imaginar todo lo que está sucediendo, casi como si tuvieras el video hecho, ¿no? Es una canción, hablando en términos de baile, es una canción difícil de bailar por las descargas que tiene. Entonces, no es una canción que utilizamos mucho para nuestras clases o para presentaciones, pero para satisfacer al oído, sí. Así que, Poncho, por favor, nuestra última canción de hoy, en voz de Rubén Blades, Pedro Navajas. Bien.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 Y zapatillas por si hay problemas salir volado lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acra entera por quinta vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que policía Pedro navaja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta, tú a la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa' a la calle y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un 38 smithan huesón del especial Carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñale en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la venida. Quiso fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo. Hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en Y créanme, Kate, que aunque hubo ruido, nadie salió. Te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Porque llegó Sergio Fong. ¡Exacto! Ok, pues un honor, chicos, haber estado el día de hoy con ustedes, maestro. Muchas gracias, nos esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias, Sergio Fong, por hacer esto posible y a uh, las manos y conocimientos de Poncho. Gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. No, nos escuchamos la nos próxima escuchamos. semana. Y nos vemos mañana. Gracias. Bye, bye. Bye, bye.